Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama Estoy, como siempre, con Félix Hola Y hoy estamos en Santa Cruz de Tenerife La capital de esta isla de las Islas Canarias Y vamos a hablar de turistadas Os vamos a explicar qué son y cómo evitarlas Así que vamos allá Antes de hablaros de las turistadas, es muy importante que os hablemos de Santa Cruz de Tenerife. Es un lugar muy importante en la isla, por lo que os he dicho antes, es la capital de Tenerife. Hace muchísimos años, este lugar no era una ciudad como la vamos a ver ahora. Era un puerto, era un puerto natural, en una isla completamente desconocida. Ya conocéis la historia de los guanches, de cómo llegaron los españoles hasta las Islas Canarias y de cómo las Islas Canarias se convirtieron en un punto estratégico entre España y el Nuevo Continente, que en aquel tiempo era América, ahora no es el Nuevo Continente. Como ya os contamos la última vez, en el puerto de Tenerife los barcos llegaban para abastecerse, recoger provisiones, descansar, era un punto más o menos intermedio entre la península ibérica, España, y América. Al principio, España consiguió que Tenerife y en general las Islas Canarias solamente sirviesen como eso, como un punto intermedio de comercio entre la península y mmm, América. Sin embargo... Las Islas Canarias comenzaron a tener cada vez más fuerza, más poder, precisamente por eso, por estar en un lugar estratégico, en un lugar muy bueno, en el océano. Y consiguieron que España les permitiese comerciar con el resto de Europa. De esa forma comenzaron a avanzar y a convertirse en el lugar tan increíble y maravilloso que conocemos hoy en día. Respecto a Santa Cruz, a la capital, es importante destacar que a pesar de lo importante que era a nivel comercial, no consiguió ser la capital de Tenerife hasta el siglo XIX. No hace tanto, tanto tiempo. Solo dos siglos atrás. Hasta ese momento, ¿cuál era la capital de Tenerife? ¿Lo sabes, Félix? Pues yo diría que por cercanía a la capital y por importancia puede ser la laguna. Sí, sí. La laguna era la capital de Tenerife hasta que lo fue en el siglo XIX Santa Cruz. La razón por la que la laguna era la capital de Tenerife es que era un punto eclesiástico, religioso y administrativo muy importante. Y aunque la zona comercial, el puerto comercial y, y estuviese en Santa Cruz, la laguna era la capital. Yo tengo que decir que lo he dicho porque una amiga tuya está en la laguna. Él es el primer sitio que he conocido de Tenerife y ha sido pura chiripa, pura suerte. <risa> pura chiripa, de chiripa. De chiripa. Has acertado de chiripa. Me encanta esa expresión, la utilizaba mucho cuando era pequeña, ¿eh? Sí, es. Has acertado de chiripa. Como de casualidad, ¿no? Y yo ahora Como... podría decirte qué potra tienes. Exacto. O qué chorra. Qué chorra Oye, tienes, qué, chorra. qué potra tienes. Creo que chorra es más del sur, ¿no? Tal vez ser? sí, tal vez sí. Como lo típico de chorra era, ¿no? Pero no... También en Madrid se usa mucho lo de lo de que chorra, ¿no? No sabría sí, decirte, sí. pero yo. Qué potra. Claro, creo que lo de chorra también viene un poco lo de chorraera, que se refiere al tobogán, y a la gente le explota la cabeza cuando dice Vamos a la chorraera. O claro, la chorraera te chorras. Bueno, se, se ha escuchado cada cosa también por ahí. <ríe> <ríe> la verdad es que sí, pero bueno, qué potra tienes, qué suerte tienes. Has acertado de chiripa, de casualidad, por suerte. Entonces, en el siglo XIX esto fue lo que pasó, lo que he comentado antes. Las Islas Canarias pudieron comerciar con el resto de Europa y entonces Santa Cruz se convirtió en la capital porque el volumen de comercio aumentó muchísimo y esta zona se convirtió en un punto muy importante de la isla. Sí, aquí hay que recordar que, que España hace varios siglos era la primera potencia naval del mundo. Entonces, claro, un lugar como Tenerife o como las Islas Canarias era muy importante para España porque a nivel estratégico era vital, tanto para hacer eh, descarga de provisiones como para que los barcos que después iban a América pues, pararan ahí... También incluso pillaba el tema de los vientos elíseos, que a través de las Islas Canarias había una ruta especial por la cual los barcos tardaban menos en llegar a América y, y en fin, era un lugar Eso muy importante. Eso también es muy interesante. Eso también es muy interesante. Y además la laguna está en el interior. Al final es fácil elegir como capital, en general, una ciudad que esté en la costa, porque bueno. Tiene puerto, tiene mar, y eso suele ser muy importante para el comercio, para la defensa de, del propio país o la ciudad, es muy importante. Bueno, en ese sentido, depende, porque si te fijas, cuando una capital está en la costa, la costa suele ser uno de los lugares principales donde... Si vienen a invadirte, ¿vale? Pues donde suelen atacar, porque el barco es uno de los transportes que lleva más tiempo usándose. Entonces, claro, el hecho de poner, por ejemplo, como capital Barcelona, corres el riesgo de que si vienen a invadirte, el primer lugar donde vengan sea Barcelona. En cambio, si la capital está en Madrid, pues claro, tienen que pasar por Barcelona, tienen que pasar por Zaragoza, tienen, ¿sabes? Entonces tienes como más líneas defensivas, por así decirlo, y el enemigo, el invasor, es más difícil que llegue hasta la capital y, por lo tanto, mientras la capital esté intacta, pues el país sigue un poco en pie. De hecho, esa fue una de las decisiones por la cual se te dijo que Madrid fuera la capital de España en vez de Barcelona, porque Madrid está en el centro. Sí, probablemente tengas razón. Tampoco soy una experta en este tema. No puedo decir exactamente si es mejor que esté en la costa o no. Supongo que eso dependerá de cada territorio y de otras muchas cosas un poco más complicadas para mí. Pero también me pareció muy interesante cuando estuvimos allí y descubrimos un poco la historia de las Islas Canarias en general, relacionadas con Santa Cruz, pero de las Islas Canarias en general, y es que en un primer momento las Islas Canarias no, no estaban divididas en dos en provincias. Y con Primo de Rivera, con la dictadura de Primo de Rivera, se dividió en dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Esta es una historia muy larga de nacionalismo, de política española, es bastante complicada, pero bueno, lo que me parece más importante es que en el año 1927, aunque Santa Cruz ya era la capital de Tenerife, por, por todo lo que hemos comentado antes, durante la dictadura de Primo de Rivera se consolidó. Su, su importancia y su papel como capital, pero al mismo tiempo comenzó a compartir su estatus, su, su, su título de capital en las Islas Canarias con las palmas de Gran Canarias. Claro, aquí también hay que recordar es el origen de, de las Islas Canarias y el por qué cada isla tiene algunas características culturales diferentes. Y es que si nos vamos muchos años atrás, Los guanches, que fueron las primeras personas que vivieron en, en las Islas Canarias Vivían completamente aislados los unos de los otros, porque cuando estaban los guanches viviendo en Canaria no había ningún medio de transporte. Hoy en día puedes encontrar cualquier barco que te lleva de una isla a otra en cuestión de, de un par de horas. Entonces, claro, eso produjo que los guanches que estaban en cada isla tuvieran su propia cultura y sus propias costumbres. Esto con el tiempo se ha ido perdiendo, pero sí puedes notar diferencias entre varias islas Y se dice, o lo que yo he leído que los investigadores dicen, se debe a esto, que como en el origen los grupos de guanches eran diferentes y aunque eran similares tenían sus diferentes culturas, pues con el paso del tiempo, aunque se haya comunicado mejor entre las islas, pero bueno, siempre hay alguna comida típica diferente, alguna costumbre diferente, alguna palabra diferente, y es que en el origen los grupos de personas que habitaban esas islas pues eran diferentes. Es que la historia de los guanches es apasionante, entonces hemos llegado a ese momento ahora mismo en el que en realidad las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife son dos capitales muy importantes en las Islas Canarias y aunque esto sea un poco extraño porque no es habitual que en una misma comunidad diríamos que Las Islas Canarias son una comunidad autónoma dentro de España. No es habitual que en una misma comunidad autónoma haya dos capitales tan importantes, pero aunque sea inusual, esto fue así en, en, en Canarias y ha funcionado muy bien. Las dos ciudades han crecido mucho y, y, bueno, es fantástico. A día de hoy, Santa Cruz de Tenerife es la capital y, bueno, es una ciudad bastante parecida desde mi punto de vista, esto ya es mi opinión. A las ciudades de la península, ¿no? Sobre todo a las del sur. ¿no? Sí, tal vez sí, porque está en la costa, está mm. justo enfrente del puerto, claro, es, es una, una ciudad costera. Pero siento que es el lugar de Tenerife, comparado con los otros pueblos y zonas de Tenerife, es lo más parecido a la península. Edificios muy grandes, como, bueno, más como una gran ciudad. Claro, aquí no sé si te estás refiriendo a Tenerife en general o a Santa Cruz en a particular. A Santa Cruz, lo siento. Claro, eso es lo que estaba pensando porque yo pensé lo mismo en Mallorca, si iba a haber mucha diferencia entre las ciudades o la zona céntrica de Mallorca y, y, la, y la península. Y por supuesto que la verdad que no hay muchas diferencias, pero es verdad que estuvimos en muchos pueblos de, de Tenerife y Santa Cruz es la zona más céntrica. Claro, aquí es lo que hemos hablado varias veces. Es la zona más famosa por ser la capital, pero precisamente por ser la capital es la zona que siento que menos representa a Tenerife en general, ¿no? Ahí es a lo que voy yo. Por ejemplo, lo digo porque ya todo el mundo aquí sabe que soy una gran amante de, de Tenerife, de las Islas Canarias, de su cultura, de su comida, de su gente que es maravillosa. Pero es cierto que si me preguntas cuál es el lugar que menos me gusta de Tenerife... Es Santa Cruz. Es Santa Cruz. Es, es una ciudad, es muy bonita, la gente sigue siendo igual de amable, todo es así, pero me parece que es la ciudad que más se parece a la península y precisamente por eso para mí pierde un poco de encanto. He estado en La Laguna, hemos estado en Garachico, en La Orotava, en un montón de pueblecitos, de, de zonas dentro de Tenerife que son preciosas, que tienen mucho encanto, que tienen sus casas coloniales alucinantes y... No sé, Santa Cruz de Tenerife se parece mucho a el centro de Málaga. Muchas casas, muchos edificios, muchos coches, demasiado ruido. Supongo que para la vida nocturna, para las fiestas y, y tal, debe estar muy bien, pero no es mi sitio favorito en Tenerife. Si, si vas a Tenerife y me dices, Mar, ¿por dónde tengo que pasear sí o sí?, nunca te diría Santa Cruz. Está bien que lo visites, es la capital y también es interesante y bonito verlo, pero no diría, buah, este es el sitio que indudablemente tienes que visitar. Claro, nosotros el paseo que estamos haciendo ahora mismo es el paseo que hicimos en Santa Cruz, es decir, cuando terminamos el paseo, que lo acabaremos en la Plaza de España, nos fuimos a, a otro pueblo. Y claro, aquí es lo que sucede, que si te quedas una semana en un pueblo, probablemente el pueblo lo veas en un día o en dos y ya pues, quieras ver cosas nuevas. Por eso sí diría que, y lo, lo comentamos eso un día, recomendar alquilar un coche en Tenerife para que puedas desplazarte de un pueblo a otro. Entonces, eso es fundamental en las islas, ¿eh? tener un coche de alquiler me parece fundamental, pero precisamente en Santa Cruz es muy difícil meterte con el coche, porque es la capital. Entonces hay muchísima gente, muchísimos coches y poco aparcamiento. Así que no sé si para ir a Santa Cruz es mejor que dejes el coche aparcado un poco más lejos, ¿no? Vaya, de hecho es lo que hicimos nosotros. No sé si aparcamos en las afueras un poco, que había un corte inglés o algo así. Aparcamos sí, el centro un... comercial. Bueno, ya era Santa Cruz, pero no es el centro centro. No, Estaba un poco alejado de las calles principales de Santa Cruz. De hecho, lo guay de este vídeo es precisamente eso. Aparcamos en el centro comercial, fuimos hacia la playa encontramos este auditorio que es lo que hemos visto al principio del vídeo el edificio este blanco e hicimos todo este paseo hasta llegar más a la parte céntrica que es pues la zona de la plaza de España entonces sí, o sea con la cantidad de sitios guays que hay en Tenerife las playas naturales las piscinas perdón las piscinas naturales y los pueblos los chiringuitos los bares Mira, está guay darte un paseo por Santa Cruz, encima te pilla al lado del aeropuerto, o sea que a lo mejor te viene bien pues verlo, como hicimos nosotros, pero yo no me pasaría una semana aquí... A... Solo en Santa Cruz, Nada. no. Porque hay cosas preciosas, tanto en el norte como en el sur, que ya sabéis que la isla es súper diferente norte y sur, pero hay cosas más bonitas desde mi punto de vista. De hecho, no sé hasta qué punto, siguiendo o hilando un poco con el tema de la conversación, no sé hasta qué punto ir a Tenerife y quedarte una semana en Santa Cruz, es una turistada. Creo que irte a Tenerife y quedarte una semana en Santa Cruz y no moverte mucho de allí, salvo para hacer una excursión guiada al Teide, haces la típica excursión guiada al Teide y la típica excursión guiada para ver delfines. Haces esas dos cosas y te quedas una semana en Santa Cruz y eso es una turistada como la copa de un pino. No hay nada que sea más turistada que eso. Pero claro, a ver, Félix, lo primero es lo primero, ¿no? ¿Qué es una turistada? Claro, lo primero que pensé yo con turistada es si es una palabra intuitiva para, para una persona que está estudiando español, porque claro, siento que es una palabra que nos la hemos inventado las personas locales y no sé si puede ser muy intuitiva y alguien escucha turistada, que ya sabe que puede derivar de turismo, de turista y eso, y sabe qué puede significar, esa es mi primera duda, pero... Básicamente, una turistada es cuando tú vas a un lugar... Bueno, también hay que decir, y ahora pondremos algún caso, que te puede pasar en tu propia ciudad. Y puedes cometer una turistada como local o puedes cometer una turistada como... Turista. turista. Exacto. Entonces, una turistada sucede en países como España, que tienen un alto nivel de turismo. Claro, cuando esto sucede, muchos negocios se centran en precisamente esto, en enfocarse a dar servicio a los turistas. ¿Qué pasa? Que estos servicios jamás, o en general, los consumiría o, o iría a esos sitios una persona local. Entonces, claro, cuando una persona va a viajar a un lugar y hace cosas que no hace ningún local, entonces estás cometiendo la comunidad turistada. Porque lo ideal, joder, yo pienso que si yo voy a Estados Unidos, a Francia o a Italia, pues a mí me gustaría visitar y ver las cosas que le gustan las personas que viven allí. Claro, si yo me paso una semana en Italia y hago un montón de cosas que nunca he hecho un italiano porque están pensadas para la persona que va allí de turista, entonces se está cometiendo una turistada. Puede que esto sea un poco lioso, ¿vale? Entonces me gustaría poner un caso concreto que comentamos ya hace un tiempo, pero por si no os acordáis es que me parece el caso perfecto. Y fue cuando nosotros fuimos a Setenil de las Bodegas. No sé si os acordáis, tú seguramente te acuerdes, y es que nosotros fuimos a comer a un lugar. Y esto es curioso, porque el lugar en sí no es una turistada. Para este ejemplo va a venir muy bien para ver incluso los niveles de turistada. Y es que fuimos a un restaurante donde hacían comida casera y tenía muy buena pinta. Y al lado teníamos una pareja de personas que eran francesas y estaban haciendo turismo en el mismo pueblo donde estábamos haciendo nosotros. ¿Qué sucede? Que ellos, de toda la carta que había, pidieron para comer tortilla francesa. Vale, aquí es donde saltan las alarmas. Yo estoy seguro que nosotros ponemos a 100 españoles en la cola de ese restaurante y que elijan un solo plato de la carta y... Ni uno solo, pero ni uno solo habría elegido tortilla francesa. Ni uno. Entonces, claro, aquí... Estoy hay... convencida, ¿eh? 100, 100 españoles y ninguno hubiera elegido tortilla francesa. Entonces, claro, porque ahí había migas, había croquetas, había... Bueno, había un montón de cosas que tenían muy... La ensalada muy... de tomate rosa. Exacto. Entonces, bueno, la cuestión es que, claro, es algo que nunca pedirías y la, el camarero estaba intentando decirle que pidiera otra cosa porque, claro, él sabía que eso no era su punto fuerte. Y como él no sabía francés, no se sabía comunicar con las personas y básicamente mal, pues que sabe hablar muy bien francés, los escuchó y ella pues le dijo que mira, que le está intentando decir que pida, por ejemplo, pues la ensalada de tomate y, y que no pida la tortilla francesa porque no, no iba a probar algo de cocina local. Y bueno, Al final pidieron la tortilla pero pidieron también la ensalada de tomate rosa y luego me dieron las gracias. Exacto. Entonces, este es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay restaurantes que están simplemente pensados para los turistas. Lugares donde nosotros, por ejemplo, en Málaga, que hay un montón de turismo, jamás hemos pisado ciertos restaurantes. Especialmente donde pone Spanish tapa. <risas> si un lugar pone Spanish food... Spanish tortilla. No vayas. Pero cuidado, no solamente los restaurantes, también un montón de actividades culturales o de ocio que son la típica turistada. Vas a una ciudad y... Vale, mira, todo el mundo que va a Tenerife se aloje en Santa Cruz o se aloje en un pueblito más alejado, con más encanto, eso da igual. Va a hacer una visita al Teide. La puedes hacer de una forma u otra, con una excursión guiada o no. Al final, eso es una turistada. Bueno, es que es algo que tienes que hacer. No lo veo tanto como una turistada porque es para turistas, pero al mismo tiempo hay que, hay que hacerlo. Claro, es que el matiz está un poco en que, bueno, ir al Alteide o como si te digo ir a, a la Torre Eiffel y esas cosas, pues claro, son cosas que no lo harán las personas locales todos los días, pero son cosas positivas que, que, que sí representa un poco la cultura del lugar. Pero claro, las turistadas son cuando precisamente no, cuando son cosas que los locales reniegan un poco de eso y dicen, esto no me representa. ¿no? El típico que va a Valencia y se come una paella que no se parece en nada a una paella. Eso es una turistada, te vas al típico bar lleno de turistas, porque se ve que son turistas, tú los ves y dices, estos no son españoles, son de otros países. Y vas ahí a comerte una paella y lo que te comes no es una paella como la que nos comemos nosotros cuando vamos a Valencia o a cualquier otra parte de España. Y um, las turistadas son muy peligrosas. Pero también son muy divertidas a veces. A mí me ha gustado, como tú bien has dicho antes, no hace falta que seas un turista en otro país. A veces es complicado encontrar los lugares o las actividades que hacen solamente los, las personas locales. Entonces, eh, no es tan sencillo. Pero cuando estás en tu propio país y haces turistadas en tu propia ciudad, eso incluso me gusta. Esa parte me gusta bastante. Cuando a lo mejor hemos dicho, bueno, si todo el mundo va a este restaurante y está lleno de turistas, vamos a ir y vamos a probar a ver qué es lo que pasa. Hay algunos sitios con muchísima historia. En Madrid lo hemos comprobado. Hemos hecho cosas que hacen los turistas. Hemos caído en varias turistadas precisamente para comprobar qué tal. Y ha habido de todo, ha habido experiencias muy positivas que dices, pues, esta turistada ha merecido mucho la pena y los locales también harán esto seguramente. Y otras que hemos dicho, bueno, pues la turistada ya está, es, es lo que hay. Claro, ahí ya forma un poco parte de, del marketing ¿no? de, de las empresas, de cómo se posicionan como algo icónico de, de la ciudad, pero luego a nivel de calidad no es lo mejor. Aunque ya también hay que debatir hasta qué punto esa parte experiencial de «he ido a este sitio que todo el mundo sabe que es muy famoso, aunque tú sabes que tampoco es para tanto», Le da valor porque, bueno, ya has visitado ese sitio que es típico, ¿no? A mí ¿no? me gusta. Entonces, a mí bueno. me gusta. Cuando voy a algún sitio, me gusta ir a los típicos sitios a los que hay que ir. Luego me gusta encontrar también esos rincones y esas cosas más especiales. Pero cuando voy a algún sitio nuevo, me gusta decir, estuve en este sitio típico que todo el mundo ha visto. Como Siempre que vamos a todas las ciudades, vamos a la plaza de España. <ríe> Exacto, y esta no fue menos, aquí acabamos en Santa Cruz, en la, en la Plaza de España. Y también me gustaría acabar un poco, porque la idea es... Claro, alguien que nos esté escuchando es... Vale, me ha quedado claro que es una turistada. Quizás haya pensado en alguna turistada que haya caído, pero bueno, ¿cómo puedo evitar las turistadas? Pues claro, aquí al final intentamos aportar nuestro granito de arena porque las personas pues, se lleven su mejor experiencia cuando vienen a España o a algún país hispano o de viaje. Entonces, claro, hay algo que es muy obvio pero siento que muchas veces, y sobre todo cuando eres extranjero, no haces y es preguntar a las personas locales. Nosotros, por ejemplo, en Mallorca, No paramos de preguntar a todas las personas que nos encontrábamos. Bueno, a ver, no a todas, ¿vale? Pero a lo mejor visitábamos algún lugar y teníamos un guía o compramos las entradas en algún lado o en el propio hotel o si estás en un apartamento, pues la persona que te da las llaves. Da igual, aprovecha y pregúntale, mira, ¿dónde coméis aquí? O ¿dónde vais allí? Esa es la mejor forma de evitar la turistada. De hecho, precisamente por hacer esa pregunta a una persona de Mallorca, fuimos a, a mi lugar favorito de Mallorca de, de, en cuanto a comida, que fue un mesón que nos recomendaron. En un... cuanto a comida y sin comida, creo que tu lugar <risas> favorito fue ese restaurante. Puede ser, ¿eh? Si Puedo... contamos incluso con, con los paisajes y todo lo es demás. Quiero, quiero volver solo para ir allí a comer. <risas> Yo también, cada domingo pienso, quiero ir allí a comer. Me iré ahora mismo con toda mi familia a ese mesón a comer comida de verdad. Madre mía. El caso es que cada uno haga lo que quiera. Evitar las turistadas está bien, pero también puede ser divertido hacer lo típico que hacen los turistas incluso en tu propia ciudad. Así que que cada uno haga lo que le dé la gana... Nosotros hemos elegido este paseo, no hemos hecho un paseo por las calles del centro de Santa Cruz porque era una ciudad normal y hemos preferido pasear por el filo del puerto por la importancia que tuvo este puerto para que Tenerife, Santa Cruz en este caso, se convirtiese en la capital tan importante que es hoy en día, independientemente de que nos guste más o nos guste menos. Así que esperamos que hayáis disfrutado mucho, que hayáis aprendido como siempre con nosotros y nos vemos en el próximo viaje. Адіос!